Track 7. Ética y Conducta. 5.2. Código de Conducta y Ética de Fusion. Fusion es una compañía cimentada en fuertes valores éticos, morales y de vida. Estamos muy orgullosos de la calidad y el carácter de nuestros empresarios independientes, empleados y clientes. Esta sección busca asegurar que dentro de nuestra organización se sigan normas uniformes de excelencia, respeto y honestidad, 1. Sé íntegro Condúcete siempre con ética, profesionalismo y verdad Dando valor a tu palabra y a la palabra de los demás 2. Cuida tu imagen Desde tu forma de vestir, pulcritud y formalidad hasta tu reputación, prestigio y renombre 3. Eres parte de la marca Fusion Siempre pórtala con visibilidad y orgullo por medio de los objetos promocionales oficiales 4. Sonríe La gente por naturaleza sigue e imita a la gente positiva que otorga seguridad. Practícalo y aumentará tu área de influencia. 5. Condúcete con profesionalismo y no permitas que situaciones personales intervengan en el desempeño de tu negocio. 6. Sé puntual y formal. Respeta el tiempo de la gente y siempre asegúrate de informar cuánto tiempo planeas invertir en cada reunión y cúmplelo. 7. Sé responsable y humilde. Acepta si algo sale mal y discúlpate. Es mucho más valioso y mejor aceptado que tratar de justificarte. Aceptar tus errores puede validarte como parte del equipo y empujarte como líder. 8. Cuando alguien te haga un comentario sobre el negocio o te sugieran algo que mejorar en tu forma de trabajo o tu persona, no lo tomes de manera personal. Mantente educable y entrenable. Tu equipo. 9. Sé parte activa de tu equipo. Colabora y nutrelo. promueve y participa en todos los eventos. 10. Edifica siempre a tu líder. Edificar quiere decir hablar positivo de alguien, resaltar sus virtudes y sus logros y construir su reputación. Cuando un tercero calificado habla bien de ti, se expande tu área de influencia. 11. Edifica siempre a todos los integrantes de tu organización y en general a todos los líderes y empresarios independientes de Fusion, como lo harías con tu familia. 12. Respeta la experiencia de los líderes que han tenido éxito y han construido un negocio poderoso. Aprende de ellos y edifícalos. 13. Respeta a los nuevos integrantes del equipo que aún son inexpertos. Sus ganas, metas y emoción los han llevado hasta ti. Contágiate de su energía y motívalos. 14. Celebra con los demás pues el éxito de otros multiplica tus propias posibilidades de éxito en la compañía, al fortalecerla y apoyar el momento de crecimiento y el potencial de expansión. 15. Cuando quieras tratar alguna situación negativa con algún miembro del equipo, hazlo en privado y con la persona involucrada directamente. 16. Sé leal y enfócate en el bien común. El objetivo y bienestar del equipo es primero que el de uno solo de los miembros. Apoya la decisión final que tome el equipo, aun cuando en alguna ocasión no estés de acuerdo. 17. Mantente imparcial y solidario y escucha a los integrantes de tu equipo por igual. 18. Filtra tus comentarios con las siguientes preguntas. ¿Es verdad? ¿Es positivo? ¿Es útil? 19. Respeta, aplica, promueve y duplica el Código de Conducta y Ética de Fusion, con todos los integrantes de tu organización. Productos 20. Sé producto del producto 21. Presenta con claridad y honestidad los productos y no hagas afirmaciones o aseveraciones terapéuticas que violen la ley con respecto a los beneficios de salud de los productos Fusion. Presenta con claridad y honestidad los productos y no hagas afirmaciones o aseveraciones terapéuticas que violen la ley con respecto a los beneficios de salud de los productos Fusion. 22. No conviertas los productos en milagros adjudicándoles exceso de propiedades. Perderás credibilidad. Mejor estúdialos y recomiéndalos con responsabilidad. 23. Nunca aconsejes a nadie que deje de tomar o reemplace sus medicamentos con nuestros productos. 24. Recomienda a todas las personas que padezcan alguna enfermedad crónica o grave que antes de consumir los productos, consulten a su médico. 25. No asocies los productos con imágenes, frases desagradables o demasiado descriptivas. Entrénate con la compañía, sus eventos y el Sistema X y duplica cómo lo hace tu línea de patrocinio. Sistema X 26. Conéctate 100% al sistema de capacitación, el Sistema X de Negocios. Entre más alineados estén con los demás integrantes de la organización, más fuerte y poderoso será el mensaje que se proyectará hacia afuera, generando buenos resultados para todos. Estar todos en una misma frecuencia ayuda a desarrollar organizaciones sólidas y confiables. 27. Conecta a tu organización al sistema y asegúrate de edificarlo frente a tu equipo. La certeza proviene de los líderes y es uno de los valores más necesarios para unificar a una organización. 28. Trabaja con los materiales y herramientas oficiales, sin alterarlos o modificarlos. El contenido ha sido cuidadosamente seleccionado para obtener los mejores resultados. No lo alteres. No saques copias a los materiales de tu negocio. Compra y trabaja con materiales originales. Negocio 30. Protege a la compañía y a su buen nombre. Recuerda que es tu casa, tu respaldo y su reputación y la tuya están interconectados. 31. Comparte siempre la información oficial proporcionada por la empresa. No hagas declaraciones falsas o distorsiones la información sobre el producto el ingreso, el plan evolución o cualquier otro aspecto relacionado con Fusion. 32. Presenta de manera correcta el plan de compensaciones, evolución y las posibilidades de ingreso descritas en él, pero no uses tu propio ingreso como indicador de las posibilidades de éxito que los demás pueden alcanzar. 33. No hagas compras a nombre de otro empresario. No estás impulsando en él el comportamiento correcto. 34. No vendas producto a los empresarios del equipo, mucho menos de otras organizaciones. Si tiene un código Fusion, debe comprar el producto directamente a la empresa. 35. Respeta los precios públicos. La uniformidad protege tu negocio y le permite duplicarse. 36. Los productos Fusion no deben venderse en establecimientos de ventas al por menor. Cuida tu mercado. 37. Preserva el buen ambiente del negocio. No hagas afirmaciones desalentadoras o despreciativas sobre otros empresarios independientes de Fusion. Evita el lenguaje negativo y los comentarios hirientes o difamatorios. 38. Sé muy respetuoso al establecer contacto personal o telefónico con tus prospectos, equipo y línea ascendente. Hazlo de manera razonable y durante horas adecuadas. 39. Sensibilízate a las reacciones de tus prospectos y asegúrate de interrumpir cualquier presentación de negocio de inmediato si el oyente te lo pide. 40. Protege y no compartas la información privada de tus clientes, de tu línea descendente o de tu equipo. 41. Respeta la línea de comunicación de tu línea ascendente y comunica la información por los canales adecuados y diseñados para ello. A la larga, obtendrás mejores resultados y ayudarás a que los procesos se cumplan de forma eficiente y ordenada. 42. Ten cuidado con la negatividad. Nunca la compartas o abiertas hacia los lados o hacia abajo. Recuerda siempre que puedes destruir la creencia de otra persona. Debes respetar sus sueños y metas para preservar el objetivo común. Si tienes algo negativo, lo puedes compartir con tu Upline o con algún corporativo del equipo Fusion. 43. Evita a toda costa el cross line de estrategia. No hables de formas y maneras de hacer el negocio con los miembros de otros grupos, solo con tu equipo y tu línea de patrocinio. El apego al Sistema X te protege de estas actividades, muchas veces bien intencionadas, pues a la larga todos hablaremos el mismo idioma. 44. Por ningún motivo invites, firmes o incites a los invitados o miembros del equipo de otro empresario a que firmen o cambien contigo respeta y duplica esta actitud para generar confianza y un ambiente de mutuo beneficio entre las líneas. Son del mismo bando, una misma visión y una misma compañía. En un momento, revisaremos con detenimiento los aspectos de las políticas y procedimientos Fusion referentes a la integridad de negocio. 45. No prestes ni pidas dinero prestado. Ya sabes cómo dicen, cuentas claras, amistades largas. 46. La máxima a la que puedes referirte si tienes alguna duda de comportamiento es Respeta el negocio, la vida privada, la preferencia política, la religión, la esposa o marido y a la familia de todos los integrantes de Fusion. Respeta para ser respetado y promuévelo entre tu equipo. Clientes. 47. Trabaja activamente para establecer, mantener y y desarrollar una base de datos de clientes preferentes propios. 48. No aceptes clientes de otro empresario independiente Fusion y mucho menos intentes convencerlos para convertirlos en tus clientes. 49. Habla claro y con la verdad cuando intentes vender los productos Fusion. 50. Ofrece apoyo y estímulo a tus clientes para que tengan una experiencia positiva con Fusion y sus productos. Si tu cliente no está satisfecho, busca alguna solución o forma de ayudarle y sobre todo mantente a su alcance. Asegurarás que no hable mal de ti y el negocio. Competencia. 51. No te involucres en más de una empresa de multinivel. Sé congruente con tu propio mensaje. 52. No exhibas o muestres ningún producto o material de ventas al mismo tiempo que los productos o materiales de ventas de Fusion. 53. No ofrezcas o mezcles ningún otro programa, oportunidad, producto o servicio en combinación con la oportunidad o los productos de Fusion. 54. No hables mal de la competencia. Si señalas las diferencias, hazlo de manera respetuosa y cordial. Recuerda siempre hablar bien de los demás porque el que habla mal de otros suele no tener nada bueno que decir de sí mismo. La marca Fusion. 55. Respeta la marca Fusion. Recuerda que sus derechos de uso son reservados en todos los países. 56. Como empresario independiente, tienes oportunidad de utilizar la marca siempre que la acompañes de la siguiente leyenda. Empresario independiente. Sin esta frase, no está emitido el uso de la marca Fusion por terceros. 57. El logotipo corporativo es ligeramente diferente al logo comercial, que puedes usar para tu negocio. El uso del logotipo corporativo está estrictamente prohibido. 58. Dentro de tu DVD de herramientas, encontrarás logotipos Fusion comerciales aprobados que podrás utilizar. 59. No alteres los materiales ni los cambies. Es importante preservar la imagen y uniformidad de la marca. Una marca poderosa es una marca replicada. Integridad de negocio. 60. El mantenimiento de la integridad de la línea de patrocinio es fundamental y están estrictamente prohibidos los cambios de línea, patrocinio cruzado e incentivos para crossline. 61. El término cambio de línea. Significa hacer una solicitud o convertirse en empresario independiente Fusion cuando ya se tiene un código, se haya hecho el contacto previo y recibido la información de otra línea. Solo se permite este salto si el código Fusion previo está completamente inactivo por más de 12 meses. 62. El término patrocinio cruzado significa la inscripción a tu organización de cualquier persona que haya tenido un código FUSION previo y no haya estado inactivo los últimos 12 meses, o que haya afiliado o comprado productos en los últimos 12 meses en una línea de patrocinio distinta. El término también se aplicará al reclutar a una persona que haya establecido contacto claro y constante, al menos dos veces, con otra línea de patrocinio para su inscripción. 63. El término Incentivos para Crossline se refiere al ofrecimiento de negocio, beneficios, bonos o cualquier otra ayuda ofrecida a otro empresario independiente o prospecto calificado para que realice el cambio de línea o el patrocinio cruzado. 64. Durante el periodo de inactividad forzoso. Para realizar cualquier tipo de cambio de línea está prohibido y viola las políticas y procedimientos de la compañía. Emplear el nombre de tu cónyuge, familiar, razones sociales, nombres supuestos o ficticios, personas morales, seudónimos, números de identificación falsos o ficticios con el fin de sortear esta política. 65. El cambio de línea, el patrocinio cruzado y los incentivos de Crossline pueden dañar seriamente a la compañía y perjudicar el negocio de todos, por lo que si tienes conocimiento o motivos justificados para sospechar que otro empresario independiente Fusion ha incumplido con estas disposiciones, debes notificarnos en cuanto sea razonablemente posible. 66. Ante el incumplimiento de estas reglas, el empresario independiente señalado será notificado y se le dará un periodo de tiempo razonable para que conteste a las acusaciones. Después de lo cual, el Comité de Ética de Fusion evaluará la situación y se reserva el derecho de tomar todas o alguna de las siguientes acciones. Rescindir el acuerdo entre Fusion y el empresario independiente, cancelando o suspendiendo el código Fusion y los beneficios adquiridos a través de él. 67. La disposición final de la organización, así como cualquier acción que se tome, se hará a la total discreción de Fusion. Cada uno de estos aspectos de conducta es parte esencial de la relación que has adquirido con Fusion. Debes de respetarlo y comprometerte con este acuerdo. Recuerda que entre más ético sea el ambiente en el que trabajas, los resultados de tu negocio serán mejores y, sobre todo, sostenibles. Si trabajas en equipo y respetando a otros, conocerás una de las grandes y más importantes virtudes del negocio Fusion, ser parte de algo más grande que tú. Un legado, una organización transformadora cuya comunidad y familia te acogerá con amistad y hermandad.